anda hoy? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Queriendo hablar contigo de economía, ¿qué tenés para contar? Bueno, mira, Jorge, hoy es un día más de noticias, que más de expectativas que de noticias. A ¿sí? Hoy vamos a tener el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, de los datos de la inflación de Uruguay del mes anterior, ¿eh? que se espera que va a ser levemente inferior al, a lo que teníamos al mes pasado, eh, probablemente la inflación se recueste en torno al 9% sigue siendo alto pero por lo menos se frena el aumento que vimos principalmente en los primeros meses de este año vamos a ver el número definitivo hoy Daniel la impresión de que ese va a ser el resultado eh, También tenemos los anuncios del flamante equipo económico argentino eh, con el, el ex presidente de la cámara de diputados como ahora el superministro eh, sergio massa, Vamos a ver qué es lo que anuncian, no tampoco se espera gran cosa, más allá de bueno eh, cuáles van a ser los lineamientos en una situación crítica que está viviendo eh, la economía argentina. Y también eh, estábamos viendo a ver qué ocurría al inicio de la jornada de hoy, aparentemente sin grandes sobresaltos, el lío nuevo que aparece en la esfera internacional, el conflicto entre China, Estados Unidos, ahora en torno a Taiwán, por lo que estábamos viendo a principio de la jornada. Las bolsas de valores abren en cinco minutos en Nueva York y no están mostrando máxima preocupación con respecto a lo que pueda llegar a pasar. Esto no deja de ser una buena noticia porque lo único que nos falta, ya con todos los líos que ten, eh, tenemos en la actualidad, que todavía se sume este otro, ¿verdad?, Un, uno nuevo. Por lo pronto, el petróleo se está cotizando por debajo de los 100 dólares, Eh, hoy está en 95.2 el West Texas, que es el de referencia, por lo menos en esta región, de manera tal que no habría grandes novedades. La bolsa está eh, operando en la previa, repito, en cinco minutos está abriendo, pero está operando en alza relativamente estable, el Dow en los 32.500 puntos. Quiere decir que aparentemente, por lo menos, eh todo este pseudo-conflicto, o casi-conflicto, no, se está reflejando en los números financieros internacionales, que a propósito, la semana pasada dio un poco de tranquilidad el anuncio eh, esperado por la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos elevó la tasa de referencia de los federal funds en 0,75%, 75 puntos, se esperaba eh, que ese iba a ser el piso, bueno, eh, un poco la señal que dio eh, la Reserva Federal es que está cumpliendo con lo que ha estipulado y le está dando seguridad y tranquilidad a los operadores, no, no es poca cosa a esta altura de los acontecimientos. Eh, sí se publicó eh, datos de empleo y mercado de trabajo en nuestro país, la semana pasada, datos de junio, en donde el, prácticamente la situación se mantiene incambiada con respecto al mes anterior en cuanto a la tendencia, aumentó un poco la tasa de desempleo, eh, son 150.500 desempleados, que eh, se, se determinaron a partir de los estudios eh, y de las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, 1.644.000 son las personas que tienen empleo. La tasa de desempleo está en el 8,4%, un poquito más que lo que teníamos en mes anterior, pero dentro del rango aceptable. Eh, está por debajo de lo que tuvimos en... Obviamente en épocas de pandemia por encima de la mejor época que fue el año 2012, pero no es una tasa desenfrenada o complicada o con grandes variaciones con respecto a lo que teníamos en otros periodos. Es la misma que hay en Montevideo o en el interior, 8,4% sin distinta en ese desde este punto de vista. La tasa de subempleo, o sea, aquellos que tienen alguna dificultad estando empleados, están el 8 y medio%, también un poco por encima de de la mejor época que tuvimos eh, siempre tomo como referencia el año 2012, que fue un muy buen año del punto de vista del mercado de trabajo 20,4% eh, no están registrando en el BPS o sea, están ocupados pero negro, como se dice habitualmente uno cada cinco trabajadores uruguayos están en esa situación también un poco por debajo de lo que tuvimos eh, a inicios de la década pasada eh, eh, y eh, un dato que presentó el Instituto Nacional de Estadística, que es muy interesante, por lo menos para los que veíamos estos números, de Estados Unidos siempre los ha publicado y por algún motivo en nuestro país no, es cómo eh, transitan las distintas personas que están ocupadas, desocupadas o inactivas directamente que no están buscando trabajo. Estos datos, repito, Estados Unidos los publicaba periódicamente y es bueno para saber cuál es la eh, vitalidad que tiene el mercado de trabajo. Por ejemplo, eh, eh, tenemos en el mercado, eh, por los últimos datos, verdad gente que está en, el, en desempleada y que pasó a eh, ocupar eh, cargos, o sea, eh, pasó a trabajar 23.400 personas eh, en el periodo estudiado y personas que estaban desocupadas y pasaron a la inactividad, o sea, por algún motivo, sea por desaliento o porque directamente desocupar. ...cumplieron la edad correspondiente... ...o lo que sea, ya no buscan más trabajo... ...35.700 personas... ...en total, del grupo que estaba desempleado... Eh, eh, ...casi 60.000 personas... ...pasaron de una situación a la otra... Eh, ...eso, si uno lo pasa a los números generales... ...lo que marca es que un desempleado... ...para conseguir empleo en nuestro país... ...aproximadamente demora 5 meses... ...tarda 5 meses de pasar de una situación a la otra que no es un número extremadamente importante como lo como está en, en otros países en Estados Unidos por ejemplo es mucho más ágil pas el pasaje de la, de la desocupación al empleo eh, sin embargo tampoco escapa mucho al histórico de nuestro país ha sido una realidad bastante eh, frecuente en las distintas ediciones no es fácil pasar de estar desempleado a ocupado en los países esto mucho más rápido en otros como Europa, por ejemplo, es mucho más lento. Bueno, estos datos los podemos calcular a partir de las últimas publicaciones. En pocas palabras, Jorge, volviendo al inicio, una jornada de muchas expectativas, esperemos que las novedades sean las menos dañinas posibles, o por lo menos que no nos afecten negativamente en los próximos días y las próximas semanas. A ver, me eh, vamos por partes, dijo Jack. Eh, el tema del precio del petróleo es una tendencia estabilizadora? Daría la impresión que sí, ya hace casi una semana que está entre 92 y 98 dólares, por debajo de los 100 dólares, daría la impresión que vino para quedarse, a menos que haya algo que no está siendo contemplado en este momento y que aparezca como una novedad, daría la impresión de que ese va a ser el lugar en el que se va a quedar. A ver, Antes de la guerra de Ucrania, el, el petróleo, el barril estaba en 91, 92 dólares. Luego de todo este ciclo que hemos tenido, volvió a un número un valor similar. Parecería que ese es el valor de equilibrio. En lo que se refiere al supercargo de superministro de, de masa, ¿te parece... ¿Te parece razonable tantos ministerios a cargo de una misma persona o puede suceder aquello de que que mucho abarca poco aprieta? A mí el, el ese cargo me hizo acuerdo a, a, a algo similar que ocurrió en el año 2000, 2001, recuerden cuando la segunda instancia de Caballo en el gobierno argentino Eh, mm. terminó con un superministro de economía a cargo de varios ministerios. Eh, tenemos malos recuerdos de eso, ¿verdad? Mm. Esperemos que no termine igual. Bien, y eh, lo que tiene que ver con la visita y el apoyo de Estados Unidos a Taiwán y la preocupación de China. Mm. Puede puede traer más complicaciones esto y a su vez también eso en definitiva también porque no terminar reflejándose en la economía del mundo y por qué no también hasta en el peso del, en el precio del petróleo. Bueno, sí, justamente, Jorge. Cuando ayer aparecieron esas noticias, la bolsa tembló un poquito. ¿eh? Mm. Entonces, para mí era fundamental ver cómo arrancaba hoy. Daría la impresión de que no afectó mayormente. Eh, esperemos que se mantenga así y que no haya más novedades, pero sí, ese tipo de cosas no son muy bienvenidas para la estabilidad económica mundial en este momento. Ya tenemos suficiente con una guerra para tener un conflicto adicional entre dos potencias que, a ver, mete miedo un poco este tema, ¿verdad? O sea, no es menor eh, la reacción que pueda tener un país y las consecuencias sobre la economía mundial. Efectivamente, esperemos, crucemos los dedos, que quede todo en una visita y nada más. Como que Estados Unidos le metió el dedo en, en el ojo a China, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eh, desconozco la interna política si era el momento o por qué se hizo en este momento, pero sí, efectivamente, esperemos que no hayan despertado a un león dormido, esperemos. Ahora, Biden tendría que darse cuenta que lo, lo, lo más inoportuno es enfrentar varias guerras a la vez, y en definitiva, si bien lo de Rusia y Ucrania no lo tiene como protagonista directo, ha estado participando también, y ahora está como queriendo abrirle otro frente. Parece raro, ¿no? Es raro, por eso no termino de comprender. Ayer yo escuchaba las declaraciones del ex presidente de Estados Unidos y, y con todo lo que vimos de él, parecía un pacifista, ¿no? Según él, ninguna de estas situaciones se hubiera generado si hubiera sido presidente. Estás hablando sí, de Trump. Es raro. ¿Estás de Trump? Sí, Donald Trump dijo eso ayer, así, efectivamente, si hubiera sido él presidente, no hubiera habido guerra de Ucrania, no hubiera pasado tampoco esto en China. Vos Parece que los, los, las águilas terminaban siendo conejos, bueno, eh, es raro, sí, es, es extraño, no, no desconozco qué es lo que hay atrás de todo esto, obviamente, habrá sido pensado, me imagino. Eh, ¿Cómo será la cañada para que el gato cruza el trote, no? Sí, efectivamente. Habrá que esperar que vuelva Donald Trump para que vuelva la paz en el mundo. Por favor. Parece mentira. Ahora ahora que están pudiendo terminar la torre acá, no, no, no, déjalo así, déjalo que está bien así. Nos vemos la semana que viene. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Gracias, Mauro. Chao, chao. Frecuencia abierta.